Meccan etapa 27. Quraysh repelió a la gente de escuchar al profeta, pero Dios se niega a escuchar a los niños bin Aemar al por lo que se convirtió en musulmán.